para ellos del Foro Argentino de, 30, de Radios ¿no, Comunitarias de 30 que, radios. que van a estar reproduciéndolo y vamos a ver también después si se puede volver a escuchar en algún lado vamos a tener novedades prontito con eso también El Radio Teatro de la Compañía, una ficción federal coproducida por Radio Gráfica y la Cooperativa El Descubridor se estrenó hoy en más de 30 radios comunitarias de todo el país, nucleadas en el Foro Argentino de Radios Comunitarias y mañana a las 12 vas a poder escuchar el segundo capítulo, mañana también nos vamos a volver a encontrar aquí a las 16 horas así que los saludamos, estuvo Julián Pellet en la operación técnica y la edición del radioteatro Estuvo Camila Cataño en la producción Y Camila Hernández Benítez en la co-conducción Hasta mañana Mauro Cabalí Hasta mañana, un beso grande a todos los que nos acompañaron Nos encontramos mañana como siempre a las 16 A todos ustedes chicos Un abrazo muy grande Gracias Un besito, chau chau Y viva la patria, eh. FM 89.3 Radiográfica. Radio Noticias. Política. AUG se negó a remitir la causa a Comodoro Pi. El juez federal de Lomas de Zamora rechazó enviar la investigación a su par porteña, María Eugenia Capuchetti, como había dispuesto a la Sala 1 de la Cámara Federal. De esta forma, el magistrado resolvió mantener la competencia en la causa por espionaje ilegal durante el macrismo. La Cámara Federal de Apelaciones de la Plata resolverá si la causa sigue a cargo de la justicia de Lomas de Zamora o pasa a los tribunales de Comodoro Pi. Economía. Gastronómicos porteños solicitan volver de forma urgente a la normalidad total. En diálogo con TELAM Radio, el secretario general del Sindicato de Gastronómicos Porteño, Dante Camaño, se refirió a las aperturas de bares y restaurantes en la ciudad de Buenos Aires. Son evidentes los daños que ha ocasionado esta cuarentena en el sector del turismo, el hotel, la gastronomía, de vino, en miles de, de quiebras de cierres de comercio. Y, consecuentemente, la parte más triste, lo ¿no? que nosotros atañe la ciudad de Buenos Aires, miles de nuevos desocupados. Es necesario, es prioritario, es muy urgente volver a la normalidad total. De inmediato eh, no existe otra posibilidad, no podemos seguir así. internacional el opositor ruso Alexei Navalny salió del coma tras su envenenamiento. Las autoridades del hospital La Charité de Berlín explicaron que el estado del político ruso de 44 años registró una notable mejoría. Horas antes, la canciller alemana Angela Merkel comunicó que no descarta suspender un proyecto conjunto con Rusia para construir un gasoducto si Moscú no ayuda a aclarar cómo ocurrió el envenenamiento.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 de todo y tenemos mucha polémica hoy, ¿eh? tenemos por un lado el análisis de actualidad, el estado de la opinión pública en la Argentina cómo está reaccionando a este presente, tenemos también la verdad acerca de la situación sanitaria en la actualidad narrada desde adentro de la primera fila y después nos adentramos en algunas polémicas tal vez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 Que muchas veces dije que el lobo venía Pero esta vez el lobo está acá Se prende fuego mi pelo, mi diálogo Gracias a la gente del cohete a la luna Por la publicación del material Diferencias Creo que tuvo un buen rebote y generó unos cuantos debates eh, Preste la atención a la web de la gráfica www.radiografica.org.ar Allí desplegamos nuestras fuentes seguras, con algunas novedades bien corrosivas. También www.laseñalmedio.com.ar. Ahí tenemos ahora el material relacionado con la seguridad ¿eh? el país con mayor densidad de efectiva de América. Idealizaciones, un texto acerca de cómo se mira con retrovisor y se idealiza lo que ya sucedió. Pero vamos a la comunicación anunciada. Levantamos la cortina y nos adentramos en este debate. Un ser que otra vez no cierto, pero siento el fuego me Le damos la bienvenida al especialista en opinión pública, analista político Ricardo Rubier. ¿Qué tal, Ricardo? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo escucho muy bajo, eh, te escucho muy bajo. A ver si si podemos levantar un poquito el retorno y si ahí nos entendemos un poco mejor. 18 horas, 12 minutos. ¿Me escuchás, Ricardo? Sí, ahora escucho mejor, sí. Bueno. A ver, eh, tu primera impresión acerca de, eh, podríamos decir, el vínculo gobierno-sociedad. ¿Cómo está hoy Alberto Fernández y cómo está la gestión frente a la opinión pública de la República Argentina? A tu entender. Bueno, el vínculo de la relación del gobierno con la sociedad es una es un vínculo múltiple, complejo, que tiene los distintos factores que intervienen. Hay factores que intervienen en forma, yo diría casi autoritaria, que intervienen porque son las condiciones en las cuales asumió este gobierno, que tienen que ver fundamentalmente con la deuda externa, tiene que ver con la recesión económica, el gobierno cuando comenzó el 10 de diciembre ya había una recesión económica y había una fenomenal deuda externa que está en camino, en camino de lograr una negociación. Todavía no ha terminado la negociación. Y otros factores que fueron imponderables, naturales, que se impusieron también en forma autoritaria sin pedir permiso, que fue el tema de la pandemia. Eso también se metió dentro del vínculo de los gobiernos en el mundo y las sociedades. Ahora, para apuntar a tu pregunta, dentro de esa complejidad hay luces y sombras. O sea, eh, hay muchos temas o varios temas de los que mencioné que responden mucho al factor tiempo. ¿Qué quiero decir el factor tiempo? Y bueno, el factor tiempo es de qué manera una pandemia que todos suponíamos el 20 de marzo, que duraba 40 días, la eh, primera cuarentena se prolongó en el tiempo y esto indudablemente afecta el humor social. Porque le quita la expectativa de que esto terminaba rápido y ahora no sabemos, si bueno, la vacuna cuándo va a estar. Entonces se generó una situación de incertidumbre. Respecto a la deuda sería un paso efectivo, pero en términos de sociedad hay que reconocer que la deuda externa de un país siempre abstracta para los pueblos de ese país, de esos países. Sí. Aunque no tiene nada de abstracto, muy concreto, pero simplemente digamos que la sociedad es, la sociedad civil permanece bastante al margen de lo que es las cuestiones técnicas de la negociación de las deudas y demás.